solar. El centro del poder personal y la voluntad se está transformando en un nuevo tipo de portal solar. Este centro de energía ahora está entrando en alineación directa con el sol central de la galaxia, actuando como receptor y transmisor de luz cósmica. Pueden sentir calor, presión o una sensación de aleteo en su abdomen a medida que este chakra se enciende con códigos solares. Su plexo solar está evolucionando para funcionar como un sol interior, uniendo su cuerpo humano con la gran luz de la fuente del cosmos. En esencia, su voluntad personal está siendo puesta en armonía con la voluntad divina. A medida que esta alineación progrese, notarán un mayor sentido de propósito, confianza y claridad que irradia desde su centro. Los miedos e inseguridades que una vez residieron